Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos hoy en un nuevo programa de USS en Onda. Eh, me presento, yo soy Fabián Aranda, el más destacado de esta, de esta radio experimental. Y me encuentro en este momento con Catalina Garcés. Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros auditores que nos acompañan a través de internet en esta, en esta tarde, digo, del eh, día jueves 14 de mayo. Exactamente cuando son las 15.38 horas vamos a pasar directamente, o sea, 15.38 minutos eh, Vamos a pasar directamente a hablar sobre el tema de las noticias que es lo que te atañe a ti cada martes y jueves en el primer bloque, ¿cierto? El día jueves específicamente Específicamente el jueves Los yeah. martes está Ignacio en esta sección Ignacio pero... Hildoso, ¿verdad? El día de hoy la verdad es que nos, eh, nos convoca nuestra atención a algunos temas que tienen que ver con la, con la economía, la economía la regional. La economía. Así es, porque el INACER, que es el Índice de Actividad Económica Regional, disminuyó en eh, 5,6 eh, puntos porcentuales en el trimestre de enero a marzo de este año respecto de igual periodo del año pasado. Es una pésima noticia, la verdad, porque las razones de esta baja corresponden a la incidencia negativa que han tenido la construcción, los servicios, los servicios financieros también, el transporte y las comunicaciones. Claro, porque toda una cadena, en, en este cuento, pues, si cae eh, el de arriba va cayendo hacia abajo la pirámide y también viceversa, pues, si los de abajo no tienen cómo comenzar a, a gestionar y consumir, en este caso, por ejemplo, la construcción o cómo... Eh, adquirir eh, bien tanto mobiliario, inmobiliario o automotriz, en este caso la economía va cayendo. Pero ¿cierto? fíjate Fabián, que el, hubo otros, otros factores que también que, que estuvieron ah. muy bien evaluados por este, por este índice. Ya. Es el caso, por ejemplo, de que eh, el INACER entregó positivos datos respecto de la industria pesquera, que nos toca muy cerca por eh, la cercanía que tenemos con este rubro en la región en nuestra ciudad también la silva agropecuaria la vivienda y el comercio esos fueron lo, los puntos más altos dentro de la exactamente yeah. estos estos estos rubros estuvieron bien evaluados por el INACER no así lo que lo los que dije primero que eran las comunicaciones el transporte los servicios y la construcción también bien, así que hay que ponerle nomás a la economía Eso va cambiando Vamos. día a día, pero lamentablemente algunos están en baja y otros están en alza. Vamos ¿cierto? a ver cómo, cómo va a dar el próximo trimestre, porque en igual trimestre del año pasado eh, bajó, ya lo dijimos, bajó 5,6%, claro. pero también recordemos que en el trimestre anterior, inmediatamente anterior a este, también tuvo una baja, importante, claro. de más del 3%, entonces... Es hora de que, de que empecemos a repuntar Claro, la idea, la idea es que se empiece a estancar esta baja Y, y, y se dé vuelta Y se comience el alza en la economía Pero eso son cosas que al final Tenemos más que informar O sea, solamente tenemos que informar Porque no depende mucho de nosotros También Pero... es una, re una reactivación a nivel país pues. Exacto, y a nivel mundial diría nivel mundial. yo Porque hay especialistas que sostienen ...que la crisis ya habría tocado su punto más bajo... ...habría tocado fondo, como dicen Entonces, aquellos... ...entonces dirían en este caso que... ...la crisis ya estaría como casi... muerta, ya estaría mejorándose... ...ya, qué bien... ...ojalá que los expertos tengan toda la razón... ...de hecho nos conviene a todos... Ojalá. Que, ...que tengan toda la razón ellos... ...crucemos los dedos... ...crucemos los dedos... ...a ver Cata, ¿qué más me traes a ver... Hay nuevas encuestas, diría, dirían los especialistas, los especialistas. en eh, los temas de los comicios, de las, eh, de las elecciones presidenciales que ya vienen, que se, en, acercan. Eh, se acercan, ya vienen en el mes de diciembre. Y las nuevas encuestas, eh, esta específicamente, corresponde al Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. Es una encuesta CERC que tiene mucho prestigio en este ámbito, Y eh, aquí el, Sebastián, el, digo, el candidato de la coalición el por SEA. el cambio, <ríe> perdón, el candidato Sebastián Piñera, alcanza un 44%. Ya. Mientras que el candidato oficialista, Eduardo Frey, el Eduardo diríamos, El Eduardo, el Edu, <ríe> digamos, el Edu. <ríe> él, él tiene un 33%. Es solo un 10% de diferencia. ¿eh? Es un 11%. 11, 11% 30, un 11% de diferencia. Sebastián Piñera la verdad es que se mantiene dentro de la, la tendencia que se ha dado durante los últimos meses. No eh. así Frey, porque esta, el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, la, encuesta, la última encuesta CERC fue en la época de las primarias de la concertación. Ya. Y de esa época hasta ahora, Frey ha, eh, ha subido siete puntos. Entonces, ha repuntado entonces. Exacto, es una muy buena noticia para él. Claro. Eh, esperemos también que esto vaya cambiando durante los próximos meses porque la verdad es que los factores que se están dando que se están gestando dentro de la de las de los, de los potenciales candidatos eh, prometen un escenario bastante movido, bastante agitado entonces, sí. se supone que las próximas encuestas que vengan de aquí a diciembre van a reflejar distintos resultados. De hecho si ya aumentó en un 7% el candidato A la presidencia de Eduardo Frey, quizás de qué a fin de año puede remontar más, puede caer, quizás Piñera se puede no pegar se... un salto o puede caer. No en se te olvide Enrique Hominami. Claro, porque que partió calladito. Partió calladito y ahora, y y a ahora y le tiene... puede robar más puntos sí, a Frey, también le puede robar algunos a Piñera, sí. entonces nada está dicho todavía. De hecho estamos recién partiendo, queda poco tiempo ya, pero la batalla está Desatada, sí, totalmente eso, desatada Absolutamente Así que, no sé, pues suerte para los tres candidatos ¿no? Y que gane el más mejor, como dirían por ahí ¿Tú estás inscrito? Exactamente, estoy inscrito ¿Ah, no, sí? Sí, pues. No te puedo creer que tienes tú Por supuesto, tú? yo tengo 23 años Ay, Pero voy para los 24 en agosto, así que paso el dato para que, para que compren los regalos desde ya, regalos caros ¿eh? <risa> Sí, pues inscrito Y el registro electoral, el registro electoral de Concepción Así que esperando que llegue el fin de año para entregar el voto nomás. Entregar el voto. Pero eh, hay, una, hay un gran número de jóvenes que no se, que no se inscribió ya para las elecciones claro. que vienen en diciembre. Y es una lástima porque... Bueno, yo también estoy inscrita. Yo no soy tan joven como tú. ¿Cuánto, cuánto? A ver. 27 recién cumplidos. Ah, pero juventud todavía. <risa> juventud todavía. Yo, yo me inscribí a los 18. Ya. Porque eh, para mí siempre fue una preocupación... Eh, poder plasmar ahí mi... mi tu interés, po. Claro, mi preferencia. preferencia? Y, y efectivamente yo soy ciudadana porque estoy inscrita. Claro. Pero a aquellos jóvenes que no les interesa entregar su, su opinión, chuta, no. ¿qué, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa con las generaciones que vienen? Porque mal que mal avanzan los años y si no están inscritos ellos y los... ...las personas más grandes ya se van a empezar a morir... ...las generaciones antes de nosotros, sí, pues. digamos... ...entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con nosotros? Es que lamentablemente... Eh, ...no se ha hecho el, el cambio generacional... ...en el tema de la política... ...son muy pocos los jóvenes que están dentro de la política... ...y por ende la juventud que no tiene nada que ver con eso... ...ve siempre los mismos... ...y, y no ve en ellos un reflejo... ...por eso mucha gente, a mi, a mi modo de pensar... ...no se está inscribiendo... ...entonces, yo quizá creo que se le debería dar... ...un poco más de espacio a la juventud... No en el, ámbito de, de o sea, obviamente, en el ámbito para participar y votar, sino que en un espacio más eh, digamos, íntegro, siendo ellos parte de la política, no solamente un mero espectador que recibe la información o que recibe lo, lo, lo dictaminado por, lo, por los políticos, sino que ser o generar ellos la política desde una base, que en este caso sería el pueblo uh -huh. de juventud, y, y que, no es, que no es así hoy en día. De hecho está todo normado desde arriba hacia abajo, ...de la autoridad hacia abajo y yo creo que debería ser desde abajo más... ¿Y cómo, un... ¿qué, ¿Qué propones para eso, Fabián? Mira, el, el, el cuento que todavía está eh, como muy en boga el tema del voto automático, de inscripción automática... Uh -huh. ...que ese es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo... ...yo creo que, a mi modo de pensar, daría un, un, una buena facultad para que el joven se sienta ya inmerso en este cuento de la política... Y, bueno, obviamente, si no quiere votar ya eso es otra cosa. Pero mucha gente ya viéndose dentro de este cuento y siendo partícipe del cuento, eh, se va a ver con la facultad de empezar a tomar más decisiones y de ahí empezar a generar más cosas desde la raíz, que es la juventud, hacia arriba. ¿Castáis? Y no dejando siempre que los desde arriba te digan todo lo que tienes que hacer y de ahí empiece la cadena hacia abajo. Yo creo que hay que, hay que cambiar un poco el, el cuento o esta pirámide. Hay que crear como una pirámide invertida. Yo creo que por eso ha, ha tomado tanta, tanta relevancia la aparición de Marco Enrique Jominami. Claro. Porque es la savia nueva. Eso que Precisamente tú señalabas que hace tantas generaciones, tantas décadas que están los mismos dando vuelta en esto. Sí entonces un personaje nuevo, joven más encima tiene 35 años entonces yo creo que por eso ha, ha, ha, ha movilizado a tanta gente y tantos jóvenes precisamente para, para las próximas elecciones presidenciales de, de hecho eh, en su tiempo cuando compitió Joaquín Lavín con Ricardo Lagos también se decía que Joaquín Lavín era un potencial candidato A la presidencia por ser joven uh -huh. Y se le entregó gran adherencia De algunos participantes hacia él Por la misma juventud que él representaba Bueno, ya todos sabemos que no No logró ser el presidente Pero la juventud también le jugó Un... un un gran apoyo con con este candidato joven en ese tiempo que era Joaquín Lavín pero acuérdate también del Viva el Cambio de Lavín que claro. también es el cambio que está eh, está en fondo en la bandera de lucha de Enrique Jominami claro sigue con esa misma tendencia y está un, yo encuentro que es una tendencia muy buena de, de, de integrar a toda la juventud si pues, ¿sí? la idea nosotros somos todos jóvenes y participar en, en este cuento de la política nosotros no estamos ajenos en todas partes de política y, y ser parte de ella y en este caso con un representante más joven uh -huh. Eh, ...que no estoy hablando de sus, ideales, de sus ideales... ...ni de su partido político, ni nada... De ...eso solamente estoy hablando de la juventud... ...que representa él con sus 35 años... ...es una buena opción para algunas personas... ...que se quieran integrar de nuevo a lo que es la política... ...¿ves? Tenemos otro tema también que... ...que analizar en, este, en esta contingencia... ...porque los restos del ex ministro demócrata cristiano... ...Claudio Huepe... ...quien falleció de un ataque al corazón el pasado lunes mientras visitaba un centro comercial en Venezuela, llegaron hoy a Chile, esta mañana. El vuelo LAN, proveniente de Caracas, aterrizó en el aeropuerto de Santiago a las 5.18 de esta madrugada con el féretro de Huepe y este fue trasladado hasta las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago Centro. Y, no. y ahí está siendo velado desde las 11 de esta mañana. Desde, Recordemos desde también 20, que Claudio Huepe claro. nació en nuestra región, en Chillán, ¿sabías tú? Mira, no tenía idea, Un dato interesante. Y Chillán está movilizado también por este, por este fallecimiento. Claro, no, no, no deja ajeno a nadie la, el deceso de gran personaje... Este caballero huepe... Mira, eh, antes que sigamos les voy a contar a todos nuestros escuchas que son las 15.49 con 49 horas... Y también comunicarles que nos pueden escuchar eh, en la señal online en la página www.tvperiodismouss.obligo.com Entran a la pestaña que dice Radio en Vivo y ahí se les abrirá una nueva página donde nos van a estar viendo a través de internet con la señal en vivo... En el blog, además, tenemos un blog ussnonda.blogspot.com USS Donde eh, existen varias noticias Mira, la última noticia que, que subieron Te voy a contar que es la de un perro pitbull Una señora que tiene un perro pitbull Que es ¿Sí? pero gigantesco Y que está causando estragos en el sector donde ella vive Pero los dejo invitados a todos los escuchas Que se metan a nuestro blog ussnonda.blogspot.com Punto com ...y revisen esa noticia. Sigamos, Cate, a ver. No podemos cerrar esta, este análisis no, pues. informativo... ...sin antes actualizar los datos de la gripe porcina... ...que ahora se llama Influenza Humana. Cambió de nombre. Cambió de nombre. Cambió de nombre, pero el efecto es el mismo. O sea, o es sea. una mutación de nombre. Exactamente. Porque la gripe porcina ya ha infectado... ...a 6.479 personas bastante gente, ¿no? demasiada sí. a mi parecer. Sí. 6479 infectados hay en 33 países del mundo. Esta la pandemia está pero globalizada totalmente. Sí, en Chile Cata tenemos casos confirmados, ¿no? No, todavía no hay casos confirmados, Perfecto. pero mucho ojo también porque <risa> aquí nuestro nuestro control nos dice que él es un caso. <risa> Es un caso de, de, de la mutación de la, de la gripe porcina. Pero hace un rato me decía que entre la misma especie no se contagia. <risa> <risa> bueno, pero te decía que en Chile todavía no hay casos, están no. todas las medidas, sí, en los, en los principales hospitales de, de cada región. Entonces, al primer síntoma hay que acudir a estos centros asistenciales para aislar al paciente y evitar la, la propagación. Lo que sí, durante las últimas horas hubo dos, sospechosos, dos casos sospechosos en la región de Valparaíso y en la región metropolitana. Todavía no se han entregado los resultados. Ya, está todavía en breos. Exacto. En este cuento también se toma la persona que, que tiene la supuesta fiebre porcina y además se le hace un seguimiento con la gente que estuvo también en contacto para Exacto. tomarlos y, y ver si es que pudiesen... Pudieron, pudieron, Haber adquirido este, este mal es vacío, ¿no? Exactamente, y por, por eso es la preocupación de aislar a los pacientes Y, oja, y que compartan con la menos gente posible claro. Porque, este, bueno, tú sabes que este mal se traspasa por la respiración Claro Entonces es algo demasiado fácil de, de, de propagar Exactamente Y de aparte transmitir. que es mortal, porque eso es lo peor Pero bueno, no sé, qué, no sé qué tanto O sea, mm, es, es verdad que hablar de 6.479 casos Da susto, da mucho claro. susto Pero al final las muertes no han sido tantas Como, como, para, como, como para alarmar a la, como, a la población Exacto, lo que sí recordemos es que Estados Unidos está en el primer lugar De la cantidad de muertos Perdón, de la cantidad de casos yeah. Antes era México Claro. Ahora está Estados Unidos, después está México y después, bueno, ya están como corriendo por igual España y algunos países de... Y esperemos que Chile y Chilito esté al final. Oh, ojalá que sí, Chilito se salve, pero la verdad tenemos que ser súper conscientes, tenemos que estar muy conscientes y ser realistas de que este mal, así como se ha propagado por el mundo entero, también puede llegar a nuestro país, ¿por qué no? Claro, y tomar todas las medidas de precaución con todo este tema mira cata qué interesante lo de la fiebre porcina porque mucho se ha hablado de ella pero poca gente la ha actualizado como no has actualizado tú con este por ejemplo número de cifras o número de países que están inmersos en esta pandemia global así que no bien me pareció bueno bueno el dato muy bueno el dato Muchas gracias a nuestros auditores, nos veremos el próximo jueves con más contingencia, más actualidad, pero tenemos más USS en onda. Por supuesto, el programa no termina acá, así que vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos, perdón, a, a una pequeña pausa musical eh, y después seguimos con el segundo bloque que es de la edad que lo conduzco yo mismo. Así que vamos con una música, con una canción para que escuchen todo así que ya cata, te dejo. Nos vemos. Nos vemos el, el jueves el Fabián jueves. y a nuestros auditores. Gracias por escucharnos y también pueden repetirse el pastel durante no toda primeras, la semana. Exactamente. Pueden visitarnos a través de las páginas que entregó recién Fabián. Claro, tvperiodismoucs.blog.com en la señal radio en vivo. Ahí aparece la repetición de nuestro programa y además en uss enonda.blogspot.com. Ahí están todos los capítulos que ya han pasado a lo largo de eh, este tiempo, estos últimos meses En el aire uh -huh. Y nos vemos la próxima semana la próxima Atención semana. con las próximas noticias Que vienen del Daewoo, son muy interesantes Están calentitas, así que vamos con Una canción y volvemos en unos instantes ¿Qué mejor que unir tu boca mi boca? ¿Qué sensualidad La que tienes tú Ya no puedo más De calor me muero de la Universidad San Sebastián Bueno amigos, volvemos en el segundo bloque y más importante del día de hoy no, no, si sí es un bloque importante también, pero el de la cata y el próximo que viene de la Romy Macarena también son importantes, ya chiquillos eh, les voy a comentar sobre este bloque tan importantísimo como es el bloque de la DAE mira, les voy a contar a modo, a modo general es eh, un dato nomás, no es un... un... Una noticia que a lo largo del país la Universidad de San Sebastián está realizando su video promocional institucional Donde todas las carreras van a quedar eh, dentro de este video Y del cual puedo decir que fui partícipe hoy en la mañana Así que cuando ustedes vean ahí que está la gente grabando la Hay una productora de Santiago que viene a, a grabar todo este cuento Cuando ustedes vean ahí, intenten pasar por detrás de la cámara para ver si en una de esas eh, pueden tener su segundo de fama Así que yo se los recomiendo, yo lo hice, participé, pasé por detrás, moví mi manito. Así que voy a estar, dan, a estar el video dando vuelta a lo largo del país eh, con mi mano. Partícipe dentro del video. <ríe> mi mano en movimiento. Ya, miren chiquillos, a todos los que nos están escuchando ahora, eh, les voy a, a conversar sobre el tema de las elecciones de la FEUS que terminaron ayer. A exactamente las A las 12.30 comenzó el conteo de votos, terminando aproximadamente dos horas después, eh, dos y media, tres de la tarde, cuando... ¡No! ¡Más! Perdón, me equivoqué. Terminó aproximadamente como a las cuatro y media, cinco de la tarde el conteo de votos. Fue bastante largo, bastante tedioso, pero ahí las personas del Tricel estuvieron todo el rato eh, haciendo el recuento y las personas de las listas A y B, en las cuales confirmaban que cada voto iba para cada lista. Les voy a contar que la lista A... Eh, tuvo un total de 1.053 votos, adjudicándose la nueva federación de la Universidad San Sebastián y la lista B, con 757 votos, lamentablemente quedó renegada al segundo lugar y fuera de lo que era el camino o la carrera hacia la federación, pero yo creo que estos chicos tienen todavía hartas ganas de seguir participando y escuché por ahí que quizá el próximo año van a resurgir de las cenizas y van a participar en una nueva elección de lo que es la FEUS. Eh, decir también que el, el tema de integrar a lo que eran las tres sedes, sedes Tres Pascualas, Sede Tres Pascualas, sede Pedro de Valdivia y La Salinas resultó totalmente un éxito. Me dicen por interno acá que las elecciones son cada dos años. Me acabo de, de mandar un condoro, pero pasó Piolita, eh. pasó Piola. Bueno, eh, las tres sedes fueron bien integradas. Los comicios se realizaron en estas, estas sedes. Los vocales de mesa eh, reafirmaron que todo se sucedió en total y normal armonía así que no, darle las eh, felicitaciones y las gracias a todos aquellos que participaron que aproximadamente fueron como unas 2.000 personas a lo largo de las tres sedes eh, y bueno, eh, felicitar de nuevo a la lista A que es la nueva lista de Mario Villanueva de los cuales puedo decir que conozco a algunos integrantes también a algunos integrantes de la lista B y suerte para ellos chiquillos y que trabajen por todos nosotros que esa es la idea ¿Cierto? Cierto, exacto. Ya, les voy a contar eh, sobre otro tema. La Universidad de San Sebastián eh, genera un ciclo de anime. Y este ciclo comienza el día viernes 15 de mayo a las 16 horas en el edificio B de el Campo Las Tres Pascualas. Les voy a contar para todos los fanáticos del anime. A ver, aquí no sé si me voy a equivocar, pero está escrito como en medio chino mandarín el nombre, ¿eh? Así que me voy a pegar un carril. El autor de Full Metal Alchemist Brotherhood, que se llama Kyogranker Trachten. Bueno, él eh, va a estar. Eh, o sea, él es el autor de la serie Full Metal Alchemist Brotherhood, que va a estar, van a estar eh, traspasando el viernes 15 de mayo a las 16 horas en el Auditorio B. También hay otro eh, personaje importante en este ciclo en este de anime que es una. De, eh, Devil May Cry que son cortos de J Music y la, la película se llama Oba Ruro Uni Kinshin, ya a, to a todos los que les guste todo este cuento del, del anime me pueden corregir porque yo obviamente no estoy muy eh, adentrado en este tema de la, del anime pero espero haberlo dicho bien así que vayan al ciclo de anime acérquense el viernes 15 de mayo o sea mañana a las 16 horas en el edificio B Campus 3 Pascualas, ahí se va a estar exhibiendo todo este cuento del ciclo de anime, además van a ver gente que va a exponer y van a poder conversar e interactuar con otros pares que también les gusta todo el tema de estos dibujos animados ya Chiquillos les voy a contar que también a eso aproximadamente de las, de las 7 de la tarde, bueno es que en realidad casi todos los días se realizan los talleres de, de bueno los cuales ustedes se inscribieron antes que son los talleres de desarrollo personal, están talleres también de karate, fútbol, club. Y, y invitarlo a todos que sigan participando a mucha gente que se inscribió y no está yendo a estos talleres así que por favor que se acerquen a participar en los talleres porque si se inscribieron es por algo hay un taller de teatro, taller de salsa y invitarlo a todos a que sigan participando chiquillos cuando son las 16 con 3 minutos les voy a indicar la página en internet para que nos puedan escuchar próximamente y se la, le manden los links a sus amigos esta es tvperiodismouss.obligo.com se van a la señal eh, que, al, al, al clic que está a mano derecha que dice radio en vivo pinchan y, y ahí nos pueden escuchar para que le envíen el link a todos sus amigos, también en el blog ussnonda.blogspot.com para que existe eh, A, ingresan al blog y van a, a existir una serie de noticias de las cuales ustedes pueden revisar y también pueden dejar su comentario. Además, pueden escuchar los primeros capítulos desde cuando partimos, que fue aproximadamente hace un mes y medio, o quizás más dos meses, diría yo. ¿eh? Llevamos harto tiempo en el área y ya vamos a cumplir casi tres meses, y así que vamos a tener que hacer una celebración. Ya, chiquillos, también pasando a otro tema, les voy a contar que mañana eh, se va a gestar una reunión de trabajos de verano en. Frente a lo que es la pastoral que queda en el casino nuevo, bajo donde está la base al lado está la pastoral, ahí se va a gestar una reunión de trabajo de verano a las, las 12.30 para que asista a todos aquellos que nos están escuchando que sea partícipe de trabajo de verano, confirmado y la asistencia es obligatoria porque se van a generar instancias para, para poder eh, adquirir recursos para el fin de año ir a trabajos de verano. Eh, me he escuchado por unos rumores que a fin de mes, el 30, va a haber una fiesta, una gran fiesta, gran, en la cual se van a, a bueno, realizar varias actividades. Y lo, lo fundamental de eso es juntar recursos para eh, viajar a, eh, a principio de año a trabajos de verano. Porque les voy a contar que no es todo gratis, también uno tiene que ponerse la mano al corazón y entregar un par de luquitas para poder viajar a estos lugares, a entregar todo el cariño y todo el trabajo de lo que de lo que hace uno en este caso son construcción de media aguas ya chiquillos, miren, hoy por hoy no les tengo nada más que informar sobre lo que es el, el bloque informativo de la DAE, pero próximamente les voy a entregar un resumen completo los voy a dejar invitados para que el próximo el próximo jueves escuchen la radio y se informen de todo el que hacer noticioso, político, bueno no político, pero digamos Que, ...que acontecer Sebastiano, porque vamos a traer, vamos a gestionar, estamos gestionando, hemos enviado unos correos... ...y queremos traer con nosotros a el nuevo, pero aún no, eh, tras, aún no reconocido presidente, porque el traspaso de lo que fue la entrega... ...bueno, la entrega de mando va a ser este día lunes, entonces aún no es el oficial presidente de la federación, pero el lunes... De, eh, va a ser el traspaso de mando a las 12.30 horas, creo que va a ser en el auditorio Marta Montorí, así que para que todos aquellos que quieran asistir vayan y sean partícipes y presencia en lo que es el, el cambio de mando pero espero el próximo jueves tener y lo dejo invitado así que nos está escuchando al nuevo presidente Mario Villanueva que fue de la lista A para conversar con él y que nos exponga cuáles son sus proyectos y cuáles son no sé pues en este caso sus gestiones para generar recursos, su gestión en el ámbito social y todo eso que nos eh, dijo en, en los debates, todo lo que nos dijo cuando fue sala por sala Todos sus proyectos, los proyectos los espero y los dejo invitados para el próximo jueves, así que toda la gente que nos está escuchando también el próximo jueves a las 3.30 de la tarde, enciendan su computador, se meten a La el clic es en radio en vivo y escuchan esta interesantísima entrevista para el próximo jueves. Así que vamos con un tema, eh, a la vuelta de eso vamos con el bloque más sensual, el bloque más lindo donde las féminas le ponen el toque el toque de ternura y, y eso, así que vamos a una canción y volvemos en unos pequeños instantes The last of my clothes on Oh yeah Call me up, take me down with you When you go, I could be your regular belle And I'll see you dance for little Stephen and Johanna Around the back of my hotel Oh yeah <laughs> I was good, she was hot stealing everything she got I was bold, she was over the worst of it Give me a kiss, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ya, estamos de vuelta en el tercer y último bloque de USS en Onda, cuando son las 16 con 11 minutos. Damos el paso y saludar a nuestras bellas, féminas, tiernas, lindas, ricas, Romina y Macarena. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Tomaca, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Hoy, hoy día creo que tienen algunas cosas, datos importantísimos, como lo hacen todos los jueves. Obviamente. A dúo, ¿ah? A coro. Claramente. <risa> sí, pues te traemos muchos datos. A ver, cuéntame, cuéntame. Panoramas. Y vamos a empezar con el deporte porque la salud... Siempre es importante. Que, claro, tenemos que privilegiarla. Les cuento que eh, Milo está efectuando muchas corridas. Las corridas Milo. Eh, bueno, a las personas Bien. que tienen el, el espíritu de un gran deportista, no debes perderte esta oportunidad. Porque les cuento que estas corridas Milo 09 serán en cinco eventos a lo largo de este año. Bueno, las ciudades donde van a ser estas corridas van, eh, son Temuco, Concepción, La Serena, Chillán y Viña del Mar. Eh, así que todos los de Concepción... Harta garra sí. Bueno, les cuento que esta corrida tendrá una extensión de 4 kilómetros Así que empícense a entrenar desde ya Y podrán partic participar por fabulosos premios Les cuento que es, es, se dividen en dos grupos De varones y de mujeres El primer grupo es entre 12 y 13 años El segundo grupo es de 15 y 14 años Y el tercer grupo es de 16, 17 y 18 años Chuta, o sea que estáis está fuera Sí. No, <risa> yo estoy en el de 13 y 12 años. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien. Así que hasta 18 años pueden concursar solamente. Bueno, eh, los premios. Hay premios. Es importante, bueno, la motivación es importante claro. para la juventud. En primer lugar son 100 mil pesitos. 100 luquitas. 100 luquitas. ¿Qué ¿Con mejor? Tú también compro un auto al tiro y un departamento. Claro. Y quedo, siento. pero. Y me queda vuelto. ¿ah? <risa> el segundo lugar es de 80 mil pesos. También hay así harto con 80 mil pesos. Sí, pues. El tercer lugar es de 40 mil pesos. Así que este 17 de mayo se, se realizará esta corrida Milo en nuestra ciudad. Y se juntarán, se van a juntar en el Parque Ecuador con Caupolicán. Así que para inscribirse, chicos, deben ingresar a www.milo.cl. Y ahí ingresan todos sus datos. Y van este día 17 a correr por Milo. Es importante incentivar a toda la juventud que vaya a participar en, a en ver, esta claro. corrida Milo. Aparte que los premios están, pero. Claro, y la inscripción es completamente gratuita, así que. Mejor todavía. Claro. Así que voy a, le voy a decir Incentivando a Incentivando al deporte. A, a mi sobrina que vaya a participar ahí. ¿Ve? Que tiene, ¿Cuánto tiene mi sobrina? Tiene 6 años. Bueno, no? 6. No, pero. No, pues, <risa> no está marcado De 2 hasta de, 18. Años. No importa, no importa sea va a perder las 100 lucas, pero. <risa> Ya, ¿qué más no te toca. Oye, vamos con cine ahora. ¿Algo relacionado con cine? Vamos al cine. Pato, no. Está invitando al cine. No. Vamos. No, te estoy invitando <risas> al cine. Te quiero contar algo de cine. Ah, ya, ya, ya. Oye, va todos los fanáticos de Harry Potter. Se trata de una de las entregas más esperadas de este año. Obviamente, la saga creada por JK Rowling, Suma y sumadictos Los que se están incrementando con el desarrollo de las películas que narra la historia de este mago con, con campo. Eh, bueno, Por esto la salida de Harry Potter y el misterio del príncipe sea como sea es todo un éxito de taquilla. Warner eh, sigue liberando papitas para mantener a los fanáticos con alta tensión y la sexta entrega de, de esta película está prota protagonizada por los mismos, Daniel Radcliffe, eh, Emma Watson, Rupert Grint y bueno y un, y un montón de otros. Y Macalazay ahí, eh? como extra. Ojalá. <risa> Bueno, y también para que sepan cómo es la peli, pueden entrar en YouTube y buscar eh, el spot publicitario de esta película. Bien, pues, oye, harta, harta adhesión ha tenido esta película a lo largo sí, del mundo. Sí, ¿eh? y mira, han hecho 15 afiches para promocionar la película. 15, harto. 15 afiches para la misma película. Para la misma película. Ah, entonces le están poniendo ganas para que la gente la vaya oye, a ver. Con oye, con todo. ¿Y ¿cuándo va a llegar momento? El 15 de julio se estrena. Acá. Perfecto. Entonces el 15 de julio. Para todos los fanáticos. Vamos al cine. Lo vamos a pensar. Eh, la, la, Tú no la, tienes que invitar, no sí. Están, me están diciendo por interno que la, la producción de, de USS en Onda se va a poner con una entrada para ir a ver la película de, para después poder criticarla, ¿viste? Para hacer una buena crítica constructiva o quizás una crítica negativa. Así que a los altos mandos, los que están en el Olimpo, generaron un par de recursos para que este. Humilde programa VCS en onda pueda adquirir algunas entraditas para ir a ver esta película que se estrena el 15 de junio Julio, julio. 15 julio. de julio Ya, ¿qué más me trae Otra película Otra película Pero una que se estrena hoy mismo Ah, entonces que se estrena rápido el... Claro, los papeles ahí los para papeles la para entrada. entrada Hoy se estrena Los fantasmas de mi ex Esta película wow. Trata sobre Connor, que es un famoso fotógrafo ...que ama la libertad, el placer de una mujer es un mujeriego. ¿Te parece fotógrafo. conocido? ¿Te suena ¿Se, algo conocido ¿se a, a esta una persona que está por aquí? A ver, la voy a tener que ir a ver, ¿eh? a lo no. mejor parece que él leyó mi libro. y <risa> su película de él. Te cuento que es un tipo sin compromisos, quien tiene un hermano llamado Paul. Bueno, eh, Paul está a punto de casarse, él es todo lo contrario, es súper serio, entonces se va a casar. Entonces Connor le trae de vuelta a una amiga de la juventud, de la infancia, llamada Jenny... Que es la única mujer en su vida que nunca se, se dio a sus encantos. Entonces un día Connor de la nada recibe un llamado de su tío ya fallecido. Que era como su gurú, el tío. ¿Ya? Hay, hay quien se inspiraba en carretear, en mujeres. Entonces recibe un llamado de su tío, ¿cómo les decía? De, ¿Del más allá? Del más allá, claro. A través de los fantasmas de sus exnovias. ¿Qué ah. te parece? Entonces esto lleva a Connor a una divertida odisea. Y eh, lo que hace que en su vida todas las relaciones que tiene a futuro sean fallidas. Chuda. Así que... Y ahí le pasan una serie de, de problemas, así que tienen que ver esta peli porque está súper buena. El director es... Es, es, es, es, es, es, es un C fantasma C <risas> también encarnado en C esta C en esta lo vamos a dejar no para, quiere aparecer el director no, okay. bueno vamos pero, a dejar pero está, por, está prota protagonizada por Jennifer Garner, Michael Douglas y Breaking Bad con ese staff de actores para qué queremos nombrar al director claro renombrado directores. el último es, es Matthew McConaughey él es el protagonista el protagonista pues ah él es con el es. Matthew Claro. Ah, ya. Un saludo para ella. Yo creo que nos está escuchando. Todo <risa> <Por> el rato. <risa> un saludo para el Mati que nos está escuchando. Ya, así que mejor nos vamos con un tema. ¿Les parece, chicos? Perfecto. Nos vamos, nos vamos con este grupo, este solista, perdón. Snow ya. Patrol. El tan... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Okay, no, no. Snow Patrol. Crack the shooters. Ok. Este, este, este, este, este. You kill your bed warm hands down on <laughs> the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? <laughs> But I don't really want <laughs> you to stop. And you know it so it doesn't stop you. your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide. I wanna to bathe you in the light of day. And just watch you as the waist tangle up Just I want you It's been minutes It's been days It's been all I will remember Happy Lost in your hair And the cold Side of the pillow Your hills And valleys Are mapped by my Trepid fingers And in a naked slumber I'll dream all this again Crack the shoulders ...la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estamos de vuelta en el tercer y último capítulo de tu programa USS en Onda... ...cuando son exactamente las 16.22 minutos... ...vamos a dar el pase directo a la más tierna, obviamente... ...que siga con su comentario que lo que es el espectáculo. Gracias, <risa> no, pero ahora nos vamos de lleno con tecnología. Tecnología. Ya, yeah. sí, a ver, mira. ¿qué tenemos en tecnología? Te cuento, si eres un apasionado, apasionado creo que eres. Totalmente apasionado, ¿eh? <risa> por no, la pero... tecnología y por muchas cosas más. Apasionado de la astronomía. También. Pronto podrás ver las estrellas desde tu propio celular. Las estrellas desde tu celular. Sí. ¿Y cómo tal, cómo sí. eso? Mira, escúchame. La contaminación lumínica es el principal problema para tener una referencia de dónde están las estrellas. Pero Google parece haber encontrado la solución a esto. ¿Quién? Google. Ya. Google <risa> Google entonces encontró sí. la solución para esto Y obviamente pronto vas a tener la posibilidad de ver las estrellas a tu celular gracias a la tecnología GPS ¡Wow! Pudiendo literalmente tener el espacio en la palma de tu mano Mira, la aplicación de la que estamos hablando se llama StarDroid Y está siendo desarrollada por el gigante de Google, como ya les conté Y esta maravilla es posible gracias a la tecnología GPS estableciendo puntos de comparación entre la posición del celular y los mapas astronómicos existentes. Y así podrás solicitar la ubicación de cualquier cuerpo astral. Así que Fabián, ahora sí que podrás regalarle una estrella a quien quieras. Exacto, entonces yo con mi celular de última tecnología, súper ultra potente, voy a adquirir este sistema de GPS oye, pero... para ver, oye, si mi celular es, mira... No, eh, sí, me estoy dando cuenta Ultima. Blackberry Ultima. Blackberry, pero totalmente De hecho, de este ni siquiera existen acá en Chile ¿eh? Yo lo mandé a pedir <risa> eh, Lo mandé a pedir desde Mira, es más, ni siquiera existen en el mercado Porque esto me lo construyeron a mí y algunos agentes que tengo yo ahí de la mafia rusa Me lo enviaron para acá Así que voy a regalar estrellas <risa> a todo el celular top Ultra que top. Vez. Ya, ¿qué más me traes, Maquita? Eh? Por ahí leí una, una cosita de unos notebooks, ¿o no? De unos compu sí, computadores Netbooks Netbooks, ah Baratos y con mucha batería Mira, en un evento que se realizó en el Club de Planeadores en Santiago, Sam, eh, de Santiago, Samsung, sí. presentó la nueva oferta de televisores LCD, notebooks y netbooks, siendo estos la estrella del evento. Mira, los nuevos netbooks de Samsung eh, están más interesantes que nunca y se adelantan a todas las características esperadas por la nueva generación estos nuevos equipos y se anuncian para el próximo mes. Por ejemplo, algunos detalles. El modem de 3 GB. Y se puede usar como se puede utilizar como teléfono móvil con algún software específico. Eh, la conectividad, obviamente Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wimax y Wibro para algunos equipos. Y procesador Intel Atom, batería de hasta 11 horas, pero son, o sea, obviamente dependiendo del uso que tú le des al, al computador Claro, porque si está todo el rato... Claro, pues. y, pero los usuarios han confirmado 7 horas de autonomía para algunos modelos y los precios están entre los 300 y los 400 mil pesos Mira. Y de mira, te cuento que de todos los modelos que, se, eh, que presentaron El más popular fue uno súper chiquitito una, pequeñita, una pequeña maravilla de color Que trae eh, carcasas que son resistentes a los golpes Entonces son como de colores, las puedes ir cambiando Así que es súper entretenido Y eh, pesan un poquito más de un kilo Y están entre los 350 mil pesos Ah, pero esos 350 mil pesos, ¿cuánto es? Eh? Muy barato Baratísimo eh, Ah, comparado, con el todos unos. comparado con el sueldo que recibimos nosotros acá en USDS en Onda, 350 mil pesos no es nada. Chiquillos, recalcar que estamos en el bloque de las actividades, el bloque de la tecnología, el bloque del Tendencias. cine, el bloque del de amor, el bloque de la ternura. Con Romina Salinas y con Maka Latsaye y que les habla el conductor estrella Fabián Aranda. Oye, ¿Eh? sí, recuérdales que pueden entrar a nuestro blog. Ah, claro. Ahí nos dejan sus comentarios, ahí revisan las noticias que tenemos. Saludos, tatitos, sí, todo, todo. todo, todo, todo. Ahora que dijiste saludos, le quiero mandar un saludo perdón, a, a Negro, a Negro, ah, a, sí. a Chochero Cumbianchero que nos está escuchando <risa> ahora. Chochero. Chochero, chochero, chacho. <risa> Así que un saludo chorero. para él y saludos para Felipe Jiménez también, para el Nacho Bildoso y para mi mami. ¿Ah? <risa> en específico, saludo para mi sobrina que hoy día está de cumpleaños 14 de mayo, ah, feliz cumple, cumple año seis años también, Cumpleaños y el... feliz que... para ella Si me está escuchando, que le debo el regalo <risa> Besitos no, para, para todos. ella Ya, seguimos entonces con Los las panoramas nueve. Panoramas Para uh -huh. este fin de semana, muchas cosas Hay de todo, de todo Panoramas para dos, para tres, para... Para dos, para tres, para grupos, para todos ah, yeah. Vamos a empezar con... Con una exposición, esta exposición se llama Tiempos de Caminar Esta exposición es del artista salvadoreño Fabio Araujo Fuentes. Esta muestra estará disponible hasta este sábado 30 de mayo En la sala de conferencias y exposiciones De la Universidad Católica de la Santísima Concepción Esta sala queda en Copulicán 491 Un saludo, saludo para la Universidad Católica ¿eh? Sí, no, que también no, nos está también. escuchando Obviamente porque nuestra radio es sí. contemplada A, todo, a toda la universidad A todos claro, todo todo los estudiantes A todos los estudiantes un mundo <ríe> sí, claro. para ellos. Así que el horario de, Para que vayan a ver esta exposición Es de las 10 a las 13 horas En la mañana Y de las 14 a las 19 horas En la tarde De lunes a viernes Ah sí, un saludo Para la Universidad de Concepción Que cumple 90 años Sí, sí de 90 verdad años. 90 años Está Hoy Hoy día. cumple 90 años, 14 de mayo, mira. Así que un, un, un fuerte abrazo a los de Consejo. Ah, no, <risa> no. Felicidades a todos aquellos docentes, rectores, eh, alumnos, estudiantes egresados, algunos ya fallecidos, eh, por, porque hoy se cumplen 90 años de la existencia de la Desde 1919. No ya, seguimos, Romi. A ver, ¿qué más, ¿qué más estamos? ¿Qué más? Ah, está con un ataque de risa. <risa> bueno, este, hoy día, para los, cuando terminan de escuchar la radio, a las 19 horas eh, va a haber un, cine, un ciclo alemán. Bueno, va a comenzar con la película El verano de Ana. Ya. Esta película alemana ya. se va a mostrar en la Facultad de Humanidades y Arte de la UD Conce también. Mira lo, ahora... Así que aprovechan de ir a, a ver películas. Claro, ya. Completamente <risa> gratis. Completamente gratis. Entonces, ¿dónde me dijiste? Sí. En... en la Facultad de Humanidades y Arte de la U de Conce. Ya. Yeah. La película El verano de Ana. El verano de Ana. Ya. Yeah. <risa> este ciclo <risa> de cine alemán. Sí. Eh, mar... Mira, conmemoración de justo hoy día los 90 años de la recepción. Claro. Ya. Yeah. El ¿Serio? verano ¿Serio? de Ana, porque tanto frío. El verano claro, de Ana. es como la época precisa. Ya. Yeah. Sí. Pa yeah, para decir. Ya, para mañana. Continuamos con los panoramas. Porque es ciclo alemán, po. Ciclo alemán, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Qué va? ¿Qué yeah. Este bien para mañana viernes 15 de mayo hay una fiesta gitana para todos los tíos que les gusta la música gitana. Onda. Onda eh. Romané? Onda romané. La romería. La romería de la Santa Fortuna, sí, ¿no? Sí. Para que todos los que les gusta esa música, mañana a las 23 horas, esta fiesta gitana. Ah. Oh. Eh, esta fiesta gitana más emociones clandestinas, que es un grupo parecido. Esto va a realizarse en, la, en Lorenzo Arenas, en Tucapel 852. La entrada es de 3 mil pesos con cover. Así que tres luquitas para a bailar ahí. para que todo aquel paisano que quiera participar en esta fiesta fiesta fiesta tres luquitas tengan te la mano chica así que tres luquitas la entrada eh, para ingresar a esta fiesta donde va a estar la, rom, la romería de la Santa no, Fortuna? No, va a haber música de ellos, ah, va a estar ellos, pero va a haber des, ya, ese tipo de, de música. Ese, de ese estilo. Ya, claro. perfecto. Entonces vamos a tener que desembolsar 3.000 pesitos para participar. Ah, no, nosotros no. ¿Verdad que todo este presupuesto está contemplado desde el Olimpo? <risa> así que desde el más allá, los productores de USS en Onda que manden las tres para asistir a esa fiesta roja. Ya, y para el sábado también tenemos panorama. El sábado a las 20 horas... Eh, va a haber una exposición de danza fiamma gitana ¿Seguimos con la onda gitana? ¿Seguimos? De bla. Esta fiamma gitana se va a realizar en la sala de artistas del acero ¿Ya? <ríe> Fabián, Buena. ya Que queda en Ujiz 12.55 Ujiz 12.55 entonces, ¿cuándo me dijiste que era esto? ¿Mañana? El sábado, Fabián El sábado. Para, uh, para mañana, acuérdate que la fiesta gitana y el Ajá. sábado esta muestra de danza gitana. Ya, perfecto. Entonces, la entrada na... es de 2.500 pesos para que vayan el sábado a ver esta danza gitana. Están súper invitados. Están súper ultra invitados, ¿eh? <risas> todo el rato, todo el rato. Para el rato. Y para el domingo ah, también, Ah, también tenemos para el sí? domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, de, de, obvio, es completo. la cosa. Yo no sé quién podrá resistir tanto carrete, ¿ah? ¿eh? No Por lo sé, menos yo no pero esto, esto es para los chiquititos, para que lleven a los hermanitos, a los hijos, a los primitos Los lleven a ver este ciclo de teatro infantil Que comienza este domingo a las 12 horas Primero se va a dar la obra El Mago de Oz ¡Qué lindo! Ah, ah. El Mago de Oz. En el aula magna de la Universidad Católica ¡El, el, el, el, el la... aula! <risa> en ¡El aula magna de la Universidad <risa> Católica, ¿cierto? Perfecto, vamos a entrar a que... Ya córtala tú, por favor. Desde el lunes a las 4 de la tarde, y a las 7 cine europeo. Ya, bueno, el aún magna que está en Comuliscan 459, la entrada es de 2000 pesos para que vayan a ver el Pero Mago 2000 pesos, de Oz. Eh, para esta hora del Mago de Oz son 2.0 pesos eh, adultos y 2.0 pesos los niños, ¿no? O, o Lucas, los adultos ¿no? Sí, pues los niños también pagan mil pesos. Ah, ya, perfecto. También eh, en el aula.. En la sala Andes, en la diagonal Paraguay con tu papel, eh, va a haber también otra hora de teatro para los niños. Este ciclo es La Porota. La Porotita. Me, Me encanta. Leí el libro. libro. Es muy entretenido. Así que igual el valor es de dos mil pesos. Ya. Oye, nos vamos con un tema. Y nos, despedimos, y al nos tiro. despedimos al sí, tiro Sí, se acabó el tiempo. Así uh, que. lo pasamos muy bien hoy día. sí Fabián eh, la la danza árabe y todo el cuento, ¿eh? Así que nos vamos a despedir dejando invitados a todos los quienes nos escuchan para que ingresen a nuestro blog .blogspot com dejen su comentario, dejen su, su su post y nos digan qué quieren, pues quieren mandar saludos, quieren que coloquemos alguna canción, cualquier cosa. Unanse también a Así nosotros que, a Facebook, únanse a Facebook también. Sí, a nuestro grupo de Facebook ya somos 400 Miembros, así que sigamos, sí, Oye, besitos para todos, que tengan súper buen fin de semana. Y nos estamos encontrando de nuevo el martes. El martes en otra edición de USS yeah. En Onda. Saludos con... a todos los que nos están sí, escuchando. Sí, vamos con una canción ahora. Tenemos a Hilary Duff y Rick Chau. Chao, chai. Chau, chau. Chau. You walked right through the door That's a racing in my mind Time to explore I told my friends that I just gotta have him But don't look now Cause I see you staring at him Tunnel vision had him Locked on in my sight On a mission for position By the end of the night It's okay. okay. la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.